Gracias querida mía, viniste e hiciste bien en venir, te necesitaba, has hecho arder el amor en mi corazón, bendita seas, te bendigo tanto como interminables me han parecido las horas mientras no estabas.